Pero antes os contamos otra cosa Os contamos que en 2007 Alguien anunció, profetizó Que llegaba una gran crisis económica Parte del mundo se iba a caer La otra parte se iba a tambalear Y nadie hizo caso Y luego llegó lo que llegó La gran crisis del siglo XXI No existía otra tragedia económica Más grande desde el crack ...del 29. Y llega la segunda parte... ...u otra crisis, pero llega algo... ...se anuncia, se profetiza... ...y sobre eso vamos a hablar con el periodista... ...con el investigador Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola querido, qué, qué miedo, qué miedo lo que nos vas a contar. En 2020 llegaría esa... Eh, ...segunda parte de la crisis... ...u otra crisis... Eh, da la sensación un poco que es eh, la misma la segunda parte, ¿no? Bueno, efectivamente, eh, es, digamos, la continuación de la anterior, porque aunque algunas naciones a nivel mundial sí que han experimentado cierto crecimiento económico en, en estos años, ¿no?, ha habido ciertos repuntes, pero el problema es que quizás los, los grandes problemas sistémicos que provocaron la crisis de 2008 no han sido resueltos, ¿no?, Eh, por ejemplo, eh, quizás para mí uno de los más significativos que son los grandísimos niveles de endeudamiento eh global que mantienen eh prácticamente todas las entidades financieras, es decir, no solo los bancos también los gobiernos, las empresas incluso las familias eh tenemos un endeudamiento casi casi. Eh, impagable eh, a nivel mundial y todo eso no se ha resuelto recordar también por ejemplo aquellos bancos que se tuvieron que rescatar con dinero público porque eran demasiado grandes para caer que es lo que se dijo entonces y realmente el tamaño de esos bancos ahora sigue siendo sigue siendo eh, prácticamente inmanejable pero no, no han devuelto los bancos no eh, bueno depende <risas> del país ¿eh? depende del país por es ejemplo, una ironía, No, es que, curiosamente, en España... Sí, el país, en los países eh, pobres igual sí, en los ricos no, se están aprovechando de los recortes. Bueno, en España hace poco, eh, me parece que ahora un par de meses, el eh, que fue el presidente de, del Banco de España, eh, Miguel Ángel perdón Miguel Ángel Fernández Ordóñez reconocía que prácticamente el 80% de los más de mil millones de dinero público que se destinaron para, para, para la banca no se van a cobrar. Estamos hablando de, de, de una pérdida del 80% de todo ese dinero. Y Hasta eso que... se puede extrapolar prácticamente a todos los bancos, a todos los rescates financieros que han existido en este tiempo. Da la sensación, ¿no?, de que nos hemos acostumbrado a vivir con menos, que una de las consecuencias de esa crisis o de la crisis de la que viene la segunda parte, o de la crisis que comenzó en el año 2007 y que explosionó eh, totalmente en el año 2008, una de las consecuencias es que nos hemos acostumbrado a esa crisis a vivir con menos. Hombre, yo creo que especialmente en el nivel económico, eh, perdón, en el nivel doméstico, yo creo que hay un esfuerzo muy palpable, ¿no? Lo que es la pequeña economía, la economía doméstica, la economía de las familias, yo creo que se han hecho grandísimos, esfuerzos, eh, equilibrios y malabarismo, incluso malabarismos para llegar a fin de mes durante todos estos años y sí que hay quizás un, un, un desaprendizaje ¿no? De, uh -huh. de, de, de toda esa burbuja porque también hay que recordar Eh, un poco lo que fue el debate posterior eh, que en España se produjo más o menos entre 2010 y 2012 con el tema de la deuda periférica la prima de riesgo, etcétera que aquí, digamos, la, la respuesta desde las instituciones fue trasladar un poco la culpa a los ciudadanos y decir que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Fíjate había que había apuntado eso, ¿cuánto se dijo ese mantra? Eh, ese, a mí me parece una falsedad brutal, ¿eh? eh Pero es que exactamente... la culpa Es una falacia inmensa porque, eh, mira, hay un informe que me parece que es de 2006 en el que se reúnen las cajas de ahorros y los bancos en España y ellos deciden que la sociedad española todavía se podía endeudar cinco por puntos porcentuales más. Eso fue una decisión, vamos a decir, eh, estratégica de los bancos Y recordar que en todos esos años, cuando tú ibas a pedir un crédito, no solamente salías con el crédito de la casa, sino que además te lo tasaban por encima, sacabas el dinero para los muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema ahí de base? La asimetría de la información. Porque, el eh, digamos, el, el ciudadano, el pequeño inversor, el ahorrador, cuando va a un banco, él no tiene una visión. ...tan, vamos a decir, tan global, tan general... ...o tan bien informada de la que puede tener el encargado de banca... ...y encima esto, digamos, es una cosa... Eh, ...a todos los niveles, ¿no?... ...entonces, que, las, que la, digamos, que la crisis se resolviera... Pen, eh, eh, ...culpabilizando al ciudadano medio... ...cuando era eh, de toda la cadena... ...el que menos información tenía de todo ello... ...pues evidentemente es injusto, no... ...es una operación casi casi de ingeniería social para que aquello, vamos a decir, para tratar de, de minimizar desde hasta, hasta cierto punto pues casi rebeliones eh, populares, no tal como yo lo veo. Pero realmente, Miguel Ángel, porque claro, aquí hay que partir de eso, ¿la crisis fue tan real como nos la han contado? Y si fue tan real, ¿realmente hemos terminado o hemos llegado a salir de esa crisis como nos quieren vender ahora? ¿O, o ni fue... Para tanto, ni ahora eh, estamos tan bien. Porque claro, al fin y al cabo, eh, muchísimos derechos de las personas y lo que estamos hablando, el, el gasto o el sueldo o lo que nos corresponda a cada uno, nos hemos acostumbrado a, a vivir de una determinada manera con mucho menos y es como que ahora a los empresarios les cuesta, si se supone que ya estamos saliendo de la crisis, volver a otorgar a los trabajadores esos derechos que habían conseguido antaño antes del 2007. Entonces, claro, eh, por un lado, mmm, siguen ahora otra vez diciendo toda la movida, en el, nuestro país me refiero, que vuelve otra vez la burbuja inmobiliaria. ¿Hasta qué punto se ha conseguido o un control o, o se está gestionando esa posible auditoría de cómo están haciendo eh, las operaciones estos bancos que en su momento tuvieron estos problemas y otorgaban estos eh, préstamos tan alegremente? Pues mira, a ver, es una pregunta fantástica, porque yo creo que, que toca muchos puntos y además es un poco el corazón del problema. Eh, pero me, me vais a perdonar, ¿eh? eh no creo que se considere alegremente ningún préstamo, porque había que pagarlos, ¿eh? Ya, ya, pero eran alegremente, eh, os, porque no, no, en, eh, casi no les pedía a la gente La alegría nada. era de los bancos cuando recibían el dinero en eh, la mensualidad y bueno, el sufrimiento de los ciudadanos. Claro, yo lo que entiendo es que en ese sentido, por ejemplo, a, al definir la alegría en la actualidad, era que los análisis de riesgo financiero que se le aplicaban a una entidad o a una persona eran mucho menos restrictivos de lo que son ahora claro. en la actualidad. ¿no? Entonces, sí que hubo un intento intencional de la banca... ...por endeudarse, ¿no? Entre otras cosas porque ellos hacían mercados secundarios... ...que fueron lo de las titularizaciones de deuda... ...que fueron aquello, pues todos esos, las la subprime... ...y, y todos aquellos eh, elementos. ¿La, ¿La economía se ha recuperado? Eh, sí y no. Eh, explico esto. Prácticamente lo que hemos tenido desde entonces... lo que ...son los que se llaman eh, políticas monetarias, es decir... En 2008 2009 los bancos entraron en una crisis de, de, de confianza, no se prestaban dinero entre ellos y prácticamente no había dinero líquido en el sistema. ¿Qué es lo que hicieron los bancos, eh, especialmente los bancos centrales? Meter muchísimo dinero en el sistema, eh, rescatar los bancos, eh, pero además también digamos dotar de mucha nueva liquidez. Es decir, si un banco quería eh, nuevo dinero, se le dejaba y de hecho ahora estamos que el precio del dinero prácticamente es cero. Entonces, ¿esto qué significa, digamos en palabras más, más claras? Que prácticamente hemos mantenido a un paciente eh, conectado a una máquina del dinero, es decir, como si fuera un paciente, un médico, porque lo, lo que lo hemos tenido conectado a una máquina, eh, dándole nutrición, dándole, eh, cuidándole mucho, pero es una, es una salud, digamos, muy frágil en ese sentido, ¿no? Es eh, digamos que la economía ha estado artificialmente Eh, ...cuidada en ese sentido... ...entonces no es una salud... ...vamos a decir por derecho propio... ...en el que sea una economía fuerte... ...el siguiente de los aspectos... ...que, que apuntaba Silvia... ...y a mí me parece muy interesante... ...es eh, con todo lo que ha pasado... ...digamos, yo creo que hay... Eh, ...para mí la crisis fue una estafa... ...no en el sentido de que la crisis... ...no fuera real... ...sino en el sentido de las recetas... ...que se aplicaron para salir de la crisis... ...pongo un caso muy concreto... Eh, Por ejemplo, todo lo que han sido las políticas de recorte de los dos grandes gobiernos españoles, eh, en teoría, el objetivo de esos, de esos recortes era sanear la economía, pero también reducir la deuda pública. Es decir, un, un Estado menos endeudado, que tuviera menos déficit y que de alguna manera tuviera mayor salud. Lo curioso es que hoy, 2019, tenemos una deuda pública bastante mayor que lo que teníamos al principio de la crisis estamos más endeudados que al principio de la crisis la pregunta lógica y normal es ¿para qué eran los recortes? Entonces, eh, hemos sufrido muchísimo para para con un objetivo que al final no se ha cumplido Y no se va a cumplir. Entonces, en ese sentido, si ahora enfocamos una nueva crisis, nosotros, por ejemplo, ya no tenemos los superávits que, por ejemplo, tenía el gobierno de España en 2007. Más bien, al contrario, estamos más endeudados. Pero estamos más endeudados después de haber recortado importantemente el, el estado del bienestar. Entonces, la pregunta es qué margen tenemos o, o qué, qué, qué reservas tenemos para hacer frente a si llega una nueva crisis. Eh, tú cuentas en la revista Año Cero precisamente sobre esto, eh, que parece que el estado de bienestar, ese gobierno en la sombra, parece que intenta, ha intentado acabar con él, eh, con la crisis entre 2007 y 2008 y posteriormente casi casi lo consiguieron y con esta crisis, si viene, van a rematar la faena. Claro, esto realmente mmm, se lo puede ver en términos de crisis económica, que lo es, pero también es un crisis de, una crisis de modelo. Es decir, aquí lo que se está haciendo es eh, reinventar la política, es cambiar el modelo que se inventó, pues, a finales de la Segunda Guerra Mundial, el Estado del bienestar, que es un Estado, pues, que debe de cuidar con sus ciudadanos, por un modelo que, lo que, bueno, pues se denomina como neoliberal, y que es un, un, un digamos, un modelo que aplica una un, una suerte de necropolítica, que a mí me parece un concepto terrorífico, acuñado por un, por un eh, filósofo camerunés, que es lo que viene a decir que el estado actual ya no se ocupa de sus de sus eh, ciudadanos que prácticamente eh, todas esas ayudas pues a la dependencia a, a, la, a la gente que está en situación de paro etcétera etcétera se quitan entonces eh, la necropolítica es básicamente lo que ha hecho eh, lo que se ha hecho toda la vida en África que es decir dejar morir aquella gente por por criterios economicistas, es decir, dejar morir a aquellos que no tienen la capacidad de supervivencia por sí misma, Y ese concepto que antes era colonial ahora pasa a, eh, a empezar a formar parte dentro de las democracias del primer mundo, es decir, aquello que siempre se ha llamado el cuarto mundo, que es la pobreza en el primero. Y entonces vemos cómo eh, la protección del Estado cada vez que está, de alguna manera, más... Eh, bueno, pues más limitada, no tiene eh, llega menos gente y las ayudas son más exigües. A mí hay una, una circunstancia, si me permitís, que me llama mucho la atención, y es la diferencia que puede haber entre una crisis y otra. Porque cuando la otra crisis prácticamente, eh, bueno, se habló muchísimo de, de que era como impredecible. De hecho, hubo una, una anécdota muy curiosa que incluso la reina de Inglaterra preguntó si nadie podía haber predicho aquella crisis. Y es curioso que aquella, que, que básicamente era la misma crisis que ahora, eh, se jastaron de que era, era imposible, de que nadie pudiera predecir aquel tsunami financiero, y en cambio de este nos están alertando, ¿no? Ese cambio de, de estrategia en cómo se informan ciudadanos, yo creo que para mí es tremendamente significativa. ¿Y qué dicen los economistas ante estas eh, profecías? Eh porque eh, hay disparidad de opiniones o piensan todos en más o menos el que nos enfrentamos o que nos vamos a enfrentar a una segunda parte o a una nueva crisis? Pues yo creo que hay un cierto consenso. La pregunta es cuándo va a ocurrir, cómo, que sobre todo qué gravedad tendrá. Pero yo, por ejemplo, podría hablar de, de economistas que son más de una tendencia política como de izquierda, más progresistas pero también otros de, de, de derechas. Y yo creo que hay un cierto acuerdo en que las cosas están mal. O sea, aquí hay un agotamiento de modelo de, de, de, de Estado. Eh, yo creo que el gran problema es la deuda pública mundial. Y hay una circunstancia que yo creo que todos recordaremos. No sé si recordaréis en torno a 2011 la inmensísima presión que se ejerció sobre Grecia para que no se quite para que no se hiciera una quita a su deuda. no Era como... Ya no era Grecia, era el detalle de que nadie dejara de pagar. Porque, eh, claro, en un planeta eh, extensamente endeudado, el primer impago puede producir una especie de tsunami financiero que fue, por ejemplo, lo que pasó con la caída del Lehman Brothers. no En el momento en el que se, asocia, se, se se acepta que alguien no pague, todo ese sistema de, de financiero económico, que, que en el fondo se basa en la... ...en la confianza de que tú recibes dinero... ...porque vas a pagar a los demás... ...pero en el fondo todos son una cadena... ...en el momento en el que esa cadena se rompe... ...y se rompe siempre como sabemos... ...por el eslabón más débil... Eh, ...eso crea un precedente... ...si él no puede pagar... ...y en el fondo es un secreto a voces... ...que nadie puede pagar... ...en, esa, en ese sentido... Eh, eh, ...sería una especie de, de cataclismo ...una especie de, de tsunami financiero... ...que puede poner las cosas muy, muy, muy serias... ¿no? ...entonces yo creo que quizás ese es el gran problema que nadie deje de pagar porque, en el fondo, la salud del sistema es mucho más débil de la que pensamos. Bueno, y, pero hay... y además, eh, si alguien deja de pagar, que se tenga las consecuencias, eh, porque eh, la crisis lo que ha hecho es entrar a los ciudadanos en muchas bofetadas y, si no, a engrosar en la lista de los pobres. Es que eh, cabrea mucho las recetas eh, que se han dado y que se han puesto en práctica y que hemos asumido y que la sociedad ha asumido como las correctas. Sí bueno, es que también lo, a nivel de control de masas tenemos una facilidad tremenda para olvidarnos de, la, de de las cosas. no yo creo que eh, este debate que sí que estaba bastante instalado en los medios en 2010, 2011, incluso 2012, se hablaba completamente de esto, es que parece que ahora la sociedad está absolutamente volcada en otro tipo de cuestiones. ¿no? Yo imagino que volverán, porque evidentemente eh, esto antes o después tendrá algún tipo de, de pues de repunte, ¿no? porque evidentemente la crisis todavía no, no, no ha estallado. Eh, digamos que es una crisis que todavía está en las páginas salmón de los medios especializados, sí. Eh, el único país que ha entrado en recesión por lo pronto es Italia, pero bueno, Estados Unidos se, se prevé que lo haga para 2020, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí, claro, el tema es complejo porque evidentemente si los gobiernos no hacen nada serán acusados de inactividad, como se le acusó al gobierno de Zapatero de, de 2008… ...y si hacen algo eh, se les estará acusando de anticipar un, un, un modelo... ...que a lo mejor pues en teoría no no es necesario ¿no? La situación es que yo creo que es crítica un poco a nivel global... ...especialmente Europa y, y al final eh, esto tiene un problema... ...que yo creo que sí que es muy significativo y no, es que se, no se ha hablado todavía... ...y es que acordaros como en cierto punto... ...especialmente en aquellos años, en años tan críticos... La, digamos que la democracia casi casi se puso entre paréntesis. Recordad, por ejemplo, eh, lo que fue en Grecia y en Italia, presidentes que no eran tanto electos eh, democráticamente, sino que eran técnicos, es decir, banqueros, eran gente especializada simplemente en, en, en una gobernabilidad técnica para salir, digamos, de un proceso de un proceso eh, económico que era complejo. Uh -huh. En el fondo, ese quizás yo creo que es uno de los grandes problemas, uh -huh. de que todo pase a segundo plano y nos, pongo, nos pongan un banquero como presidente de, de, de España. ¿no? Bueno, sí, ya sería lo último. De todas formas, antes decías que muchas veces esas deudas no que, que tenían ciertos países pues que, que no pagaban, e históricamente a lo largo de, de estos siglos pues eh, a lo mejor económicamente con dinero no no se ha pagado pero se ha, ha pagado, se ha abonado a través de otro tipo de, de cosas, ¿no? de otras prestaciones y, y se le han llegado a cobrar o por intereses o por coger eh, y controlar más ese país o lo que fuera. Pero a lo que yo voy es que A fin y al cabo, todo esto que estamos comentando es terrible, pero se queda así un poco en abstracto. ¿no? Son números, son eh, pues eso empresas multinacionales que en un momento dado pueden ganar mucho dinero, otras se pueden arruinar. Pero claro, es que estamos hablando de personas, de personas que al final son las que se quedan afectadas y no es demagogia, sino que son fe personas que la brecha que hay social cada vez es mayor que cada vez los ricos son más ricos porque son los que tienen más opción a poder seguir invirtiendo y a poder que tener que sus activos, si no funcionan en un país, los llevan a otro. Y los pobres son cada vez más pobres porque cada vez hay menos posibilidad de tener economía social para ayudarles y se está convirtiendo ya en un algo que esto es lo que hay, ¿no? Estas son lentejas o las comes o las dejas. Entonces, por eso... Se pone muchas veces, eh, o se ha puesto en su momento en entredicho, la democracia, porque se está viendo que algo que se intentaba en que la clase media, más o menos, tuviese ciertas posibilidades a tener mm, oportunidad para rehacer y hacer muchísimas cosas a lo largo de su vida y desarrollarse tanto las personas profesional como personalmente, y hoy por hoy es que la clase media está desapareciendo y está quedando la clase, mm, pues eso, que tiene muchísimo dinero y ya La, la, la clase obrera, la clase pobre y claro, eso no se puede consentir se tiene que intentar incentivar de alguna manera para que esos modelos que están ahora imponiéndose y que no nos está dejando más opciones volvamos a que la gente por lo menos tenga esa oportunidad de desarrollar su vida profesional y personal y que no la una de esa manera, ¿no? Claro, evidentemente eh, el problema es como lo planteas yo creo que es que una gran o sea, ahora mismo lo que se ha hecho es arrodillar todos los intereses públicos a los intereses privados, total y absolutamente. Hay un profesor de economía de la Universidad de Barcelona que él, que él razona de una manera que yo creo que es correcta, pero la verdad que da bastante miedo. Él dice que la política es la gestión de los bienes públicos. En el momento en el que no haya margen ...para elaborar ningún tipo de política... ...porque la presión económica sobre un país sea tan fuerte... ...eso significa el fin de la política... ...y sobre todo el fin de la democracia... ...es decir, un país tan endeudado, tan endeudado que no puede hacer, digamos, ningún tipo de política redistributiva, que no puede dar ayudas al paro, a la maternidad, a la dependencia o a la violencia de género, es un país que ya no tiene la, la capacidad de autogobernarse, ¿no? Y ese es quizás, yo creo, uno de los grandes problemas que, que, que abordamos. Eh, curiosamente en la última reunión del Club Bilderberg de este año, eh, celebrada en junio, uno de los temas que se trató fue hacia dónde va el capitalismo y cuál es el futuro del capitalismo y yo creo que ese sí tiene que ser un debate que no solo tengan los amos del mundo sino que lo tenga también la gente de la calle Miguel Ángel Ruiz, periodista investigador, crítico analista de lo que está ocurriendo en el mundo Miguel Ángel, muchas gracias un fuerte abrazo Un abrazo, cuídate.